Las cinco y dos minutos, una menos en Canarias. Oye, hablando de meriendas, ¿qué tal ahora mismo? Que nos va a sentar genial un plátano de Canarias. Estás en Play Kiss con Ricky García. The m i r a c ミ e クル89 de las cinco y cinco minutos. Bueno, ¿ya se terminó el lunes Bueno, casi, casi, ¿eh? lo estamos empezando Juin minutos casi nosotros Las ya casi, y a h o mismo, estaremos contigo, estamos, r Canarias a ya hasta las o, Las siete en、sí! Ya a sí en q u í el e q u i p o Ya qué tarde de música preparado i l e o Garriga y Jorge Quiroga, que nos va a poner al día, y Víctor Álvarez. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, y por supuesto, todos vosotros, como todas las tardes, ya lo sabéis, nos encanta estar ahí en vuestra zona de confort y nos encanta que participéis con nosotros. Y hoy, luego te lo desarrollo, como siempre, queremos saber en qué momento, atención, n ¿eh? te has sentido más sexy a lo largo de tu vida. a はい。Sí, ピアノマン ?Si、sí, correcto。SBILLY Joel con esteOptown Girl。Oye, que estamos terminando el lunes.Está ¿eh? p o r a h i v i d í s i m o estar de capa caída, de b a j o n o tristes.Aquí estamos nosotros para ponerte de buen humor con la mejor música del mundo, sobre todo la que más nos gusta, la de los 80. Play, play, Y la semana pasada, no sé si os acordáis, acabamos acordándonos de nuestra Yaya, de lo mucho que nos quería, los piropos que nos echaba y que a sus ojos no había nadie mejor. Pues imaginaos después del fin de semana, habiendo descansado, comido, salido, paseado, reído y bailado. Efectivamente, hoy estamos que l o petamos. De hecho esta mañana cuando nos hemos mirado al espejo éramos más altos, más guapos, más delgados, estábamos más morenos y a alguno incluso le había salido pelo. No es mi caso, ¿eh? Por eso hoy, que estamos en plan campeón, queremos saber en qué momento te has sentido más sexy a lo largo de tu vida. En tu despedida de soltera, vestida de monja y marcándote un striptease. Subida al andamio, sudando y sin camiseta. En el proctólogo, en una revisión de próstata. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658. O bien te puedes acercar por nuestras redes sociales, en las que, bueno, además de ver unos vídeos súper divertidos que tenemos puestos ahí, vas a enterarte de todo lo que pasa en tu show e s p e r t i n o favorito. Con los amigos de Smartbox tenemos un detalle, tenemos un presente para ti como todos los días. Tenemos un pack que se llama Viaje Desconexión para que desconectes con quien tú quieras.、Hello. Estás en Geeks. ¿Cómo? Play Play flow con with and We got everybody. I got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move it by day.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 Que ratito más vacilón, pasamos ahora con nuestros queridos v g Y es que tal día como hoy, pero en 1977 se lanza Saturday Night Fever, la banda sonora de la película protagonizada por John Travolta. Es uno de los discos más vendidos de la historia y sigue siendo la segunda banda sonora más vendida de todos los tiempos después d El Guardaespaldas con Atención. 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. y o e Sonora posicionó el fenómeno disco a nivel mundial junto con éxitos de BG, School and the Gang, Casey and the Sunshine Band y Tavares. Y además, fíjate, en los Estados Unidos el álbum fue certificado 16 veces platino por ventas de al menos 16 millones de copias. El álbum se mantuvo en la cima durante 24 semanas y permaneció en ellas 120. En el Reino Unido, 18 semanas. Canciones como esta.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 ですくすき。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 me So now I'm gonna pay Estudio 5 de XFM para todo el país y hasta que sean las 8, las 7 en Canarias. Ya sabes, aquí nuestra misión. Pasarlo bien nosotros y con ello transmitirte nuestra pasión y que te lo pases bien tú y ponerte de buen humor, ¿verdad que sí? No hay mejor manera de terminar el lunes que enchuparse aquí, CFM. Y hoy contamos con vosotros para que nos digáis en qué momentos habéis sentido más sexy a lo largo de vuestra vida. Tenemos a Paquito desde Escañuela, en Jaén. Hola. Hola.、A、ver, pues yo cuando más sexy me s e n t i ó en toda mi vida ¿Sí? fue cuando hice la primera comunión. ¿Perdona? Vestido de padre Damián. Una túnica blanca y una cruz colgada aquí en el pecho que pesaba tres cuartos kilos. Eso fue cuando más se sientaba yo. Iba por la calle, todas las mujeres me decían cosas: qué guapo es, qué cosas más bonitas. A partir de ahí fui en decadencia. No he levantado más cabeza ya nunca más. A ver, Paquito, pues si sigues yendo para abajo, cuando llegues a Australia, nos manda al postal, querido. Eso, Paquito. Vamos a Tenerife. Ahí está nuestra amiga Gabriela. El momento de mi vida en que me s e n t i ó la más sexy ¿Sí? ha sido cuando Brad Pitt dejó a Angelina Jolie. Entonces yo ya sabía que soy irresistible. Gracias. Y optimista, querida, y optimista. Hasta las ocho, las siete en Canarias. Quédate con nosotros. Lo pasaremos bien.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 どうしたらいい The number one, she's spinning me around Kissing is a c o l l r a loving is a wild dog ピーキコモンコココン、リキガシア h h o o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 Por la propia interesada, que en este caso sería Meredith Brooks, estuvieron a punto en la compañía de no poner esta canción en el disco, al parecer a causa de un fuerte lenguaje que tiene la canción y el título que se llama Bitch. Pues fíjate por dónde fue la canción que impulsó el álbum que se llama Blaring the Edges de Meredith Brooks. A 10 minutos para las 6, las 5 en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, ¿sabéis de quién es el cumpleaños hoy? Sí, ya sé el tuyo y el tuyo también. Felicidades a todos, queridos y queridas. Pero hoy también cumple 76 años Frida l i n g s t a d ¿Sabes quién es? Siempre. La morena de Ava.、Eh. Pues tras la separación del grupo, Frida grabó su primer álbum en inglés con la producción de Phil Collins. Y en ese álbum se encuentra esta canción que se llama I Know There's Something Going On. I can see that ウルフ X。 En las 6 de la tarde serán las 5 en Canarias. Llega Jorge Quiroga con el boletín puntual en el que nos va a poner al día sobre las últimas noticias del volcán de La Palma, entre otras cosas. Y a la vuelta te hablaré de lo que fue el segundo, y no menos exitoso que el primero, álbum de las chicas rebeldes, las u n f a n s terribles del pop. Sí, Spice Girls, date aquí a la vuelta. Esto es Kiss.